Lección 5. Ejercicio 13. A. Oiga, por favor, ¿para contar un periódico? En la próxima esquina, enfrente del cine está el kiosco. B. ¿Me puede decir dónde está la calle Serrat, por favor? Cómo no. La segunda a la izquierda, pero puede ir en metro. Está más cerca. C. Oye, ¿sabes dónde está la ópera? Ni idea, no soy de aquí. D. Oiga, por favor, ¿sabe usted dónde hay un cajero automático? Sí, al fondo de esta calle, fuera del banco, a la izquierda. E. Oiga, por favor, ¿hay un supermercado por aquí cerca? La primera a la derecha, después la tercera a la izquierda. Allí tiene que cruzar la plaza y al final de la calle de enfrente está el supermercado. Gracias.